Basta ser sincero en cuanto a creer algo. Es importante que aquello en que usted cree sea verdad. Esto es incluso más significativo en lo que tiene que ver con su andar con Dios. Pues bien, hoy, aquí, el Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir la conclusión de su mensaje, crea, ponga su mente en orden. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de visitarlo todos los días aquí, en Momento Decisivo. Durante este mes de junio, hemos estado enseñando el material de esta nueva serie, titulada Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, hoy en Continuamos la consideración de otra de las lecciones de esta serie, retomando el tema en el punto en que lo dejamos ayer. Así que, pasemos a la segunda parte del mensaje. Crea, ponga su mente en orden. Empecemos. estaba diciéndose a sí mismo, ¿qué es lo que anda mal contigo, David? ¿Por qué estás desalentado? ¿Por qué estás abatido? ¿Qué es lo que anda mal contigo? Y luego dice, voy a esperar en Dios. Así que se predicó a sí mismo un breve sermón. No sabemos a ciencia cierta quién compuso el Salmo 42, pero estamos bastante seguros de que fue el rey David, porque él sabía cómo predicarse a sí mismo cada vez que lo necesitaba. En su juventud, Atravesó muchas experiencias debilitadoras mientras esperaba ser rey y muchas cosas le sucedieron. En un tiempo se vio en un problema desastroso en un pueblito llamado Siklaj. Su familia y las familias de sus hombres, sus soldados, habían sido llevados cautivos. Incluso sus propios hombres estaban poniéndose en su contra. Él era su dirigente y estaban hablando de apedrearlo. Así que, ¿qué hizo David? Se predicó a sí mismo. La Biblia dice en 1 Samuel 36, más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué no se fortaleció él mismo? Porque no había nadie para ayudarle a fortalecerse. No había hombres que lo fortalecieran. Sus propios compañeros se habían puesto en su contra. Los enemigos estaban tratando de matarlo. Pero David sabía algo que todos debemos saber: Cuando todos los demás nos abandonan, Dios nunca nos dejará. Usted puede fortalecerse en el Señor. Y con esa fortaleza David se levantó para cometer sus problemas y tenía el espíritu positivo que venía de su creencia en Dios y del cuidado de Dios en su vida. Constantemente estamos procesando pensamientos, escribe el doctor Norman Wright. Dependiendo de cuán activa sea su mente, puede producir más de 45 mil pensamientos al día. Se les puede comparar con una bandada de pájaros entrando y saliendo de su mente. Para complicar nuestras mentes más, no todos estos pensamientos son conscientes. A veces son tan fugaces que ni siquiera los notamos. Pero escuche lo que dice luego. Cada vez que tienes un pensamiento, eso dispara una reacción electroquímica en tu cuerpo. Cada pensamiento dispara un proceso biológico, algo así como 400 mil millones a la vez. Debido a ese pensamiento, diferentes compuestos químicos recorren tu cuerpo produciendo ondas electromagnéticas y estas disparan emociones que a su vez afectan cómo nos comportamos. La ciencia simplemente confirma lo que las Escrituras han dicho todo el tiempo. Somos moldeados en mucho de nuestra vida por nuestros pensamientos. Así que, háblese positivamente a sí mismo. Eso es algo extraño de decir a los cristianos modernos porque suena como herejía o algo que ni siquiera se debería incluir en un sermón bíblico. Pero se lo digo solamente porque está en las Escrituras. No solo debe hablarse positivamente usted mismo, sino también hable positivamente a otros. Aprenda a hablarse a sí mismo en lugar de solo escucharse a sí mismo. Aprenda a predicarse a usted mismo. Aprenda a fortalecerse en el Señor. Eso cambiará la manera en que le habla a otros. Esa es una de las claves. Una vez que usted empieza a hablarse correctamente a sí mismo, entonces puede empezar a hablar bien a otros. Su talante y su mensaje será diferente, incluso cuando las cosas anden mal. Ese fue otro de los secretos de Pablo. Una vez se vio en una terrible tormenta, con tripulación aterrada en un barco que se hundía. El tifón amenazaba convertir el barco en astillas E incluso el capitán abandonó la esperanza de sobrevivir, pero Pablo arengó sus espíritus en medio de la tragedia. Se puso de pie y dijo, «Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios». Hechos 27-25 La tempestad empeoró. Fue la tormenta más mortífera que los marineros jamás habían visto y había 276 personas a bordo. Dos semanas de tensión insoportable.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 Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Conoce usted a alguien así en su vida que en medio de lo que usted está atravesando puede decirle cosas positivas como esas? ¿Sabe lo que la mayoría hace? Estaba hablando con un amigo que me comentó sobre la manera en que las personas hablan unas con otras cuando tratan de animar a otros. A veces, las mismas cosas que dicen y que piensan que son cosas que pueden animar son las peores cosas que jamás se les podría ocurrir. Recuerdo cuando atravesé cáncer hace años. Las cosas que la gente me decía eran simplemente increíbles. Sabían la clase de cáncer que yo tenía. Y me decían que un tío suyo se había muerto de ese cáncer. Y se supone que eso debía animarme. Finalmente llegué al punto en que decía... Si notaba que empezaban a marchar por ese camino, mire, un momento, si la experiencia no tiene un final feliz, no quiero oírla. No lo necesito. Necesito personas que me amen, que me ayuden y que me cuiden. El poder de una actitud que es absolutamente bíblica y bíblicamente positiva. Cuando Londres estaba recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, un prominente ministro, Leslie Weatherhead, Escribió un libro para ayudar a su congregación a recuperarse del trauma de la guerra. Advertía a la gente a que evitaran hablar todo el tiempo acerca de lo que andaba mal con ellos. Todos necesitamos unos cuantos amigos íntimos, por supuesto, en quienes podamos descargar nuestro corazón y hablarles de nuestros problemas, dice. Pero decirle nuestros problemas a toda persona que encontramos le da a nuestros ayes poder persistente. Es tentador hablar de nuestras dificultades porque anhelamos que se compadezcan de nosotros, pero debemos darnos cuenta de que nuestro recital de nuestros ayes y enfurruñarnos cada hora graba en nuestra mente el cuadro de un yo más débil y no más fuerte. ¿Necesitamos eso ahora? Quiero decir, nos hallamos en medio de una terrible pandemia. Y si no tenemos cuidado, eso es todo lo que vemos por televisión, Y eso es todo de lo que hablamos con nuestros amigos y es todo lo que hablamos en nuestros grupos pequeños y en lo que leemos. Y antes de que nos demos cuenta, simplemente nos sentimos agobiados como si no hubiera ninguna noticia positiva por ahí. Pero déjeme decirle que lo hay. A veces pienso que simplemente necesitamos apagar todo eso, dejarlo a un lado y simplemente decir, simplemente voy a andar con Dios hoy y despojarme de toda esa negatividad que hay por todas partes, como ve? Mientras más hablamos de nuestros problemas, mientras más los repasamos y los reforzamos, más extendemos el pesimismo que es endémico de en nuestra cultura. Así que, en lugar de eso, enfóquese en otros. Esparza optimismo. Ayude a los que están a su alrededor a armarse de valor. Ayúdeles a creer. Efesios 4.29 dice «Que todo lo que digan sea bueno y útil». a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Era un día frío en 1990. Un avión Boeing 707 con 159 pasajeros estrelló en una colina remota, boscosa, de Long Island. El aeroplano en realidad se partió en dos pedazos y la nariz del avión fue a parar en la terraza de la casa de una aterrada pareja de ancianos. La escena era increíble. con escombros por todas partes, mascarillas de oxígeno colgadas de los árboles, gente que gritaba, nenes que lloraban y el temor de que el avión pudiera estallar en llamas en cualquier momento. Trabajadores de emergencia, vecinos, voluntarios, corrieron a la escena y empezaron a tratar de rescatar a los sobrevivientes. Ciudadanos del pueblo, junto con oficiales de policía y médicos, vinieron para sacar a la gente del avión, separar los vivos de los muertos y salvar las vidas de los heridos. Una de las rescatitas fue Joan Imhoff, que después describió la tensión de la escena que se desarrolló hora tras hora. Ella recuerda una camaradería extraña, fortalecedora, que al instante unió a los trabajadores. Unos pasaban junto a otros, dijo, y extendían la mano y estrechaban otra por un momento, o una persona miraba a otra, hacía un breve comentario y seguían. A veces se abrazaban o se hacían una venia y entonces continuaba aplicando vendas o cargando cadáveres a una morgue improvisada. La gente necesitaba de ese contacto breve, pero significativo para seguir trabajando con determinación. Simplemente tocar a otros y ver a otros y saber que se interesaban en lo que estaba sucediendo era rejuvenecedor. Y quiero decirles, amigos y amigas, que nuestro mundo está destrozado y mientras trabajamos juntos para realizar lo que Dios quiere que hagamos, lo que menos necesitamos es críticos interminables. En lugar de eso, Necesitamos la camaradería de personas centradas en Cristo que dicen lo que es bueno y útil a fin de que nuestras palabras sean estímulo para muchos. Necesitamos personas que crean y que inspiren a creer. Así que sea positivo en sus convicciones, sea positivo en sus conversaciones y tercero, sea positivo en sus crisis. Solo después... de que ha aprendido a ser positivo en sus convicciones y en su conversación, puede aprender a ser positivo incluso cuando las cosas son difíciles. Durante los tiempos de conflicto y crisis, el optimismo brilla como el sol brilla entre las nubes. Eso fue cierto para nuestro héroe, el resiliente apóstol Pablo. Escuche de nuevo lo que dice Romanos 8.35.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 El apóstol Pablo menciona siete persecuciones que constantemente había experimentado. Se sentía como si fuera muerto todo el tiempo. Y entonces dice esto, pero en todo esto, soy más que vencedor. La frase más que vencedores es traducción de una sola palabra griega que en la mitad tiene la palabra nike. Esa es la palabra griega que se halla en medio del vocablo griego, aunque usted no lo crea. Pero nike en griego significa victoria. Y por eso la compañía de zapatos la usa. ¿Quiere decir vencedor? La primera parte de la palabra griega es el prefijo hiper. Usted conoce el prefijo hiper. Cuando se habla de que un niño es hiperactivo, quiere decir que es activo en demasía. Si usted ve a algún compañero de trabajo que es hiperactivo, es como si estuviera fuera de control. Así que Pablo dice, en medio de todos estos problemas, estas siete cosas que me han venido, soy hiperactivo. Victorioso. No soy simplemente un vencedor, soy más que vencedor. No simplemente venció sus dificultades, era más que vencedor. En los primeros años, cuando empezaba el ministerio, alguien me regaló un libro escrito por Martin Seligman, titulado Optimismo Aprendido. Con el correr de los años he leído este libro unas cuantas veces, porque, aunque usted no lo crea, Las cosas que a veces suceden en las iglesias y los ministerios pueden en realidad llevarlo a uno en una dirección negativa y se necesita ayuda para volver al camino. Así que a menudo he sacado ese libro de mis anaqueles y leo algunas porciones. Está subrayado y con notas en casi todo margen. Me encanta el libro. No es un libro cristiano, pero es un buen libro. Y el doctor Silikman. Dice esto en cuanto a ser positivo. Optimistas y pesimistas, he estado estudiándolos por 25 años. La característica definidora de los pesimistas es que tienden a creer que los eventos malos durarán por largo tiempo, permanentes. Socavarán todo lo que hacen, penetrantes, y que será culpa de ellos, personales. Los optimistas, que se ven confrontados con los mismos golpes duros de este mundo, piensan de su desdicha de la manera opuesta. tienden a convencerse de que la derrota es simplemente un revés temporal y sus causas están confinadas solo a este caso. Y tales personas no se amoscan por la derrota. Confrontados por una mala situación, la miran como un reto y se esfuerzan más. En otras palabras, dice, si quieres saber si eres optimista o pesimista, los problemas y dificultades te ayudarán a decidirlo. Escuche. Los problemas y las dificultades no lo hacen ser lo que usted es. Revelan lo que usted ya es. Cuando usted atraviesa problemas, eso no lo hace optimista o pesimista. Simplemente revelan lo que usted ya es. Eso es lo que dice Silgemann. Así que quiero que sepa, con la autoridad de las Escrituras y debido al amor de Jesucristo, que usted puede ser un vencedor. Usted puede creer en Él, puede confiar en Él y puede ser positivo en sus convicciones, puede ser positivo en sus conversaciones, puede ser positivo en sus crisis y finalmente, y esto es lo mejor de todo, sea positivo en su semblante, en su cara. Su ánimo siempre se refleja en su semblante, lo sabía. Cuando hay optimismo en su corazón, habrá una expresión gozosa en su cara. Alguien dijo, lo que hay debajo en el pozo sale en el balde. Desafortunadamente no tenemos una fotografía del apóstol Pablo, así que no puedo demostrarles que la cara de él debe haber sido radiante. Pero, ¿quién puede dudarlo? Su sonrisa y actitud positiva se reflejan en sus escritos. Por ejemplo, en 2 Corintios 3, 18 dice, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, Quiero decirles que es en realidad muy interesante para mí y que usted tal vez no sepa, según la Asociación de Ciencia Psicológica, un estudio de la Universidad de Kansas, hay un vínculo increíble entre sonreír y la capacidad de recuperarse de cosas difíciles en la vida. ¿Sabía que hay dos clases de sonrisas? Existe la sonrisa estándar, que usa los músculos de la boca, y también hay sonrisas genuinas o como las llaman sonrisas Duchenne, para la cual se necesitan los músculos alrededor de la boca y de los ojos. La clave real está en los ojos. Ahora, tengo que decirles cuán especial es esto en estos días en particular. Todos llevan una mascarilla, lo que no permite ver la boca. Pero si usted comprende lo que le estoy diciendo, puede decir si la persona está sonriendo o no. Estuve en un supermercado el otro día acompañando a mi esposa a comprar algo de víveres y había una muchacha que estaba empacándolo todo y llevaba su mascarilla puesta. La detuve por un momento y le dije, «Tienes una sonrisa increíble». Ella dijo, «¿Cómo lo sabe?». Le dije, «Está en tus ojos». «Tienes una sonrisa Duchenne. Ella no tenía ni idea de lo que le estaba diciendo, pero se sintió mucho mejor. Y, ¿sabe? Cuando usted sonríe debido a lo que Dios está haciendo en su vida... Eso puede más que todos los rasgos de su cara. Usted sonríe con la boca, pero también sonríe con los ojos. Ahora, hoy mismo, al volver usted a lo que sea que esté haciendo, quien quiera que sea usted, lo que sea que esté haciendo, acérquese a otra persona, mírala de frente y sonríale con los ojos. Usted puede hacerlo. Y podemos empezar algo totalmente nuevo durante esta pandemia. Podemos aprender cómo sonreír con los ojos. En un estudio, a participantes que aprendieron cómo sonreír, se les sometió a tareas estresantes, como sumergir las manos en agua helada. A algunos se les dijo que sonrieran. A otros les dieron palillos de comer para que sostuvieran entre los dientes a fin de que no pudieran sonreír. Los resultados mostraron que a los que se les dijo que sonrieran, y especialmente a los que sonreían con los ojos, tuvieron una respuesta física más baja al estrés, un grado más alto de felicidad y un ritmo más rápido. De recuperación. Ven. Mucho antes de que los psicólogos estudiaran la sonrisa Duchen, esto es lo que el salmista dijo, Salmo 34.5. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Eclesiastes 8.1 dice: la sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Esa sabiduría interna viene al creer. No es creer en el pensamiento positivo o el poder de una actitud positiva, ni creer es creer en nosotros mismos. El optimismo verdadero, amigos y amigas, viene de convicciones bíblicas sobre la naturaleza de Dios. Viene al saber que Dios le ama a uno, que Dios tiene un plan emocionante que es singular de uno. Viene al repetirse uno mismo las Escrituras. recordándose uno mismo y a otros de la bondad de Dios y del increíble futuro que Él tiene para los que confían en Él. Una firme creencia en el Dios de las Escrituras le llevará por las crisis de la vida, pondrá gozo en su cara. Su fe le hace radiante. Un día mi amigo, el entrenador, me pidió que le describiera. Le dije, «Esto es lo que tú haces. Tú nos entrenas de dentro para afuera». En otras palabras, empezamos desde adentro. Aprendemos a pensar como es debido, a poner nuestro corazón en su sitio, a pensar de manera positiva y entonces eso pone bajo control todo lo que hacemos. Así que simplemente quiero decirles, amigo, amiga, que usted puede ser positivo. Está bien ser positivo. Los buenos cristianos son positivos. Necesitamos cristianos positivos optimistas. Necesitamos personas que anden por todas partes como si Jesús realmente es todo lo que dice ser y determina una diferencia en sus vidas. Corría noviembre de 2007 cuando un curtidor pescador de Alaska llamado Alan Ryden se embarcó en un viaje por mar de un mes en su barco de como 15 metros de eslora. La navegación se volvió una pesadilla cuando el barco se volcó en una terrible tormenta. Ryden se las arregló para subirse una bolsa con su traje de supervivencia y una chaqueta de lana y lanzó una señal de Mayday a la guardia costera. Pero el clima era terrible y zarandeaba su balsa como si fuera corcho. Tiritando en la bolsa que bailaba sobre el agua, sintió como que debía abandonar la esperanza. El pánico se apoderó de él y muy rápido se hundió en el desaliento y la desesperanza empezó a preguntarse si el seguro de vida proveería para su familia de súbito. Se dio cuenta. de que sus propios pensamientos estaban hundiéndole más que los mares. Y entonces tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Decidió echar fuera los pensamientos negativos y arrojarlos fuera de la balsa como si fueran lastre. Empezó a repetirse pasajes bíblicos a sí mismo, diciendo la palabra de Dios en voz alta. Empezó a agradecerle a Dios por cualquier cosa buena que se le ocurría. Se dijo para sus adentros, pues bien, Por lo menos llevo puesto mi traje de supervivencia. Mi traje tiene sujeta una luz centellante de primera clase. Por lo menos estoy en algún tipo de embarcación y por lo menos tengo esta chaqueta de lana. Estoy fuerte, soy buen andador y no le tengo miedo al agua. La batalla mental de Raiden se ahondó cuando cayó la noche, pero él se mantuvo comprometido a aferrarse con todas sus fuerzas al ancla de su esperanza. Más tarde dijo... Había definitivamente una gracia de Dios. Tuve que luchar por cada centímetro de mis pensamientos. Diez horas después, Raiden fue rescatado. Tracy Miles, que escribió su experiencia en su libro Fe que no se hunde, dijo que el rescate real no fue externo, sino por dentro. Lo había logrado durante la tempestad cuando, por gracia, Raiden, se había anclado a sí mismo en Dios y abrazado pensamientos positivos, lo que le ayudó a mantenerse a flote. Y la escritora tiene razón. Creer y pensar como es debido requiere que usted se mantenga positivo en las convicciones, incluso en medio de las crisis. Lo mismo es cierto si quiere avanzar hacia adelante. Así que, ánclese en la esperanza de Jesucristo. Aférrese a las promesas de la Biblia decida que por la gracia de Dios usted va a mantener su mente animada y su alma sin hundirse incluso en las tormentas no sé a dónde iremos en todas estas cosas que hemos estado experimentando amigos y amigas no sé cuánto tiempo va a durar esto no sé si vaya a volver pero esto es lo que sé que yo no puedo controlar eso no puedo controlar lo que está sucediendo en el mundo pero Hay un pequeño espacio sobre el cual sí tengo control. Y es el espacio de mi corazón y mi mente. La Biblia me dice que si lleno mi corazón y mi mente con la verdad de Dios, eso me da la más grande ventaja para atravesar cualquier estrés que tenga que atravesar y mantenerme positivo con las manos levantadas. Esa es mi oración para todos nosotros. que no permitamos que la tormenta en que estamos ahora mismos nos sepulte bajo sus escombros. Nos mantendremos de pie en el poder de Jesucristo y diremos con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos emociona mucho esta serie. Todavía tenemos tres mensajes más para terminarla. Esperamos que usted sea una de las personas que han sido activas para ordenar la guía de estudio para esta serie de lecciones. Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Le agradecemos de nuevo por su contribución, sus oraciones, sus donativos, sus emails y cartas. Todo esto es una gran bendición y estímulo para nosotros y todo esto nos motiva para ver cómo Dios está usando su palabra en las vidas de ustedes por todo el país y por todo el mundo. El día de mañana hasta el día miércoles haremos una especie de paréntesis para considerar lo que en muchos lugares se celebra este domingo, que es el Día del Padre. Volveremos a nuestra serie en la edición de Momento Decisivo.